xa estamos na segunda hora. Queridos ointes, agora vamos a ter a uh, honra e o placer de poder uh, entrevistar falar, un tistiño conversar con unha grande uh, personalidade no mundo da medicina, é eh, dona África González Fernández, inmunóloga catedrática de inmunorxia inmun da Universidade de Vigo, cofundadora da empresa Nanoimmunotech, eh, académica m, da Real Academia de Farmacia de Galicia. Ela vive eh, en Galicia ali mm, nunha zona extraordinaria que eh, está pertiño de Vigo mm, vamos a dar a boa tarde eh, mm, Saudadela moi cordialmente moi boa tarde dona África hola qué tal? Muy buenas tardes <coughs> Moitas gracias por atendernos Bueno, falo en galego, se si xe molesta un nada, no, no Nada, nada. Sin, sin problemas Vale, <risas> moitísimas gracias Eu sei que vostede eh, eh, madrileña ou polo menos de nascimento madrileña pero agora, pois, de adopción, digamos eh, eh, galega, posto que hai nesa zona viguesa, bueno, perto de Vigo que non é precisamente en Vigo pero que sí o carón da, da Ría pois en, en Nigrán, na Ramallosa, concretamente solamente vos eh, como y catedrática de inmunología pode nos ayudar a entender un pouquinho máis esta pandemia que nos está abrazando sí bueno lo, lo voy a intentar lo voy intentar por lo menos bueno eh, o, o máis perigoso est estivemos falando gracias a, a estas modernidades novas tecnoxologías con un conha investigadora en Texas, eh, Sonia, ah, sí. Sonia villapol que nos foi dando novas eh, eh, eh, indicacións para para ter un pouquinho máis de cuidado sentidiño, como dicimos os galegos, con respecto a, a esta pandemia que nos está azotando. Pero como inmunólogo vos, vostede que, que que seguro que terá moitísimos eh, traballos publicados con respecto a isto, eh, que recomendacións lle pode dar aos nosos osuintes que que nos están a escoitar agora? Bueno, lo primero é es que, que estamos e seguimos en la pandemia, por, por tanto, yo creo que lo primero que hai que que hai que decir es que Este virus ya ha venido para quedarse vale. eh, Y por tanto, eh, un poco esa sensación inicial eh, que teníamos de pues Que con las medidas de distancia o con las vacunas esto mm. se iba a acabar Pues pues no, eh, los virus cuando ya llegan mm. y cuando ya se adaptan al ser humano eh, Es muy difícil que se marchen ¿vale? Entonces, bueno, en primer lugar tenemos eh, que acostumbrarnos En segundo lugar, eh, el sistema inmunitario necesita eh, ver al virus para poder activarse y desarrollar memoria. Sí. Es como que le tienen que enseñar la foto, ¿no?, la foto del enemigo eh, y tiene eh, tienen que activarse y ponerse en marcha. Y normalmente, o sea, la primera vez es lento, es lento, le, le cuesta... Y por eso, habitualmente, si una persona no está vacunada, eh, puede tener una infección y puede tener una infección grave. Pero si engañamos al sistema inmunitario enseñándole esas fotos del enemigo, eh, pero sin que sin que haya entrado el virus, que es lo que sería la vacunación, pues estamos eh, activando esa memoria inmunitaria de forma que ya va a estar preparada para cuando llegue el virus. Sí. Hmm. Eh, las las vacunas, por tanto, eh, son muy eficaces eh, para, para potenciar esa respuesta y sobre todo para proteger de enfermedad grave, mm. pero no evita los contagios. Ajá. Bueno, entonces, ese, ese, esa podremia, sí. tense que asentar para que os noso, as nosas defensas poidan facelo con, con xeito, non? Pero o que, o, as noticias que dan, un, polo menos a nivel sanitario, é que aínda non hai cura efectiva, non? Eh, no, desgraciadamente, de hecho, para para muchos virus el, el desarrollo de la ciencia uh -huh. ha avanzado, sobre todo, con las vacunas. Eh, tenemos vacunas muy eficaces frente a la polio, frente a la rubeola, frente al sarampión, uh -huh. y no tanto, no se ha avanzado tanto en los antivirales. Pero bueno, tenemos que decir que también hay buenas noticias de que se están aprobando ya también nuevos antivirales con bastante eficacia, sobre todo para en, en, tomándolo en los primeros días de, de la infección personas eh, pues vulnerables no con alguna inmuneficiencia o con algún problema y, y bueno la, la verdad que los resultados son muy positivos entonces yo creo que ahora mismo ya vamos teniendo más herramientas tenemos uh -huh. la vacu las vacunas tenemos los antivirales uh -huh. eh, tenemos también medidas en los hospitales por si la enfermedad ya se convierte en grave eh, para disminuir la respuesta inflamatoria. Seguramente que los oyentes pues han escuchado eh, que se administran corticoides, ¿no? como uh -huh. la dexametasona, para uh -huh. eliminar esa inflamación pulmonar. Uh -huh. Tenemos ya otras medidas y se conoce mejor cómo manejar a los pacientes. Uh -huh. Pero... Aún así, desgraciadamente, bueno, pues eh, hay personas que desarrollan una enfermedad grave y, bueno, pues que incluso uh -huh. pueden fallecer, ¿no? Caray. Podría. Bueno, también hay, eh, por lo menos llegan las noticias de que ahí mismo en Porriño están investigando con respecto a una vacuna eh, extraordinaria. Uh -huh. eh, eh, eh, bueno, que quizás a, a, a propia Universidad de, de, Vigo de Vigo también ayuda a esos trabajos de uh -huh. investigación, ¿no? Sí, bueno, la verdad es que tenemos mucha suerte que aquí en Galicia haya una empresa eh, como como el Grupo Zendal que, que ha desarrollado vacunas veterinarias desde hace muchos años y ya más recientemente eh, han empezado con vacunas humanas y empezaron con eh, una vacuna de tuberculosis que está en, en fases muy avanzadas uh -huh. y también ahora pues van a desarrollar eh, eh, la proteína que se va a utilizar para... Para una, para una vacuna, la vacuna de Novavax. Entonces, bueno, yo creo que, que, que tenemos que, que enorgullecernos, ¿no?, de que en Galicia podamos tener este, estas empresas uh -huh. que, y que se hagan estas investigaciones y el desarrollo de nuevas vacunas. Uh -huh. Usted mismo diría si sí, un trabajo extraordinario, o por lo menos una, una empresa de que nanoinmunología un, muy, muy importante, ¿no?, Eh, es, una, es una empresa pequeña, es una empresa que, que empezó de la Universidad de Vigo y también la Universidad de Zaragoza, Y, y, y bueno, la verdad es que estamos intentando también hacer eh, poner nuestro granito de arena también para el COVID con técnicas de, de diagnóstico eh, para que se puedan hacer una técnica más sensible y que podamos detectarlo eh, incluso antes que los típicos test de antígenos. Entonces, bueno, estamos intentando también desde la empresa ayudar En esta pandemia, además de que, bueno, también eh, desarrollamos proyectos y, y también sintetizamos unos nanomateriales muy pequeñitos, muy pequeñitos, uh -huh. para intentar bus pues buscarles distintas aplicaciones. Uh -huh. pero, pero sí, yo creo que en este momento de la pandemia yo creo que tenemos que ir todos a una, intentar ayudar. Eh, dentro de lo que podamos eh, pues eh, yo por ejemplo el año pasado pues escribí un, un libro divulgativo sobre el sistema inmunitario sí. para intentar pues también eso ayudar y que la gente pues conozca y entienda mejor cómo es su sistema inmunitario cómo mm -hmm. podemos ayudar también a que funcione mejor y, y a entender lo que nos está pasando con esta pandemia eh ¿Será necesario ponerse una cuarta vacuna después de los que tenemos ya puesta la tercera? Pues la, los datos eh, indican que, que solamente sería necesario para aquellas personas que, que están con un sistema inmunitario deteriorado. Uh -huh. Quería un poquito también explicar esto. Eh, cuando llega llegó la pandemia, uh -huh. eh, muchas personas, por ejemplo, que estaban en un tratamiento oncológico o estaban con un trasplante de médula ósea mm -hmm. o estaban eh, pues por la rapidez de la pandemia se tuvo que inmunizar y poner las vacunas eh, de, rápidamente. Mm -hmm. Y en muchos de estos casos no no actuaron las vacunas de forma adecuada porque no tenían un sistema inmunitario potente. Mm -hmm. Lo mismo pasa con las personas muy mayores. Entonces ahora estamos ya en, en un momento en que ...se puede buscar... Eh, ...la mejor época... ...a lo mejor pues en, en, en una... ...espaciando tratamientos... Eh, ...en épocas donde el sistema inmunitario... ...esté pues más reforzado... ...y de forma que esa vacuna... ...esa cuarta dosis... ...pueda verdaderamente completar la dosis vacunal... ...para que estas personas tengan eh, ese refuerzo. Eh, lo importante... ...lo importante no solo es que estamos mm, activando la memoria... Uh -huh. ...sino que en estas personas estamos haciendo... ...que se produzcan anticuerpos neutralizantes... Uh -huh. ...que son unas proteínas que van a bloquear el virus... Uh -huh. qué pasa que si si estas personas se infectan... ...como tienen un sistema inmunitario más deteriorado... ...pues la, van a poder tener una enfermedad más grave... ...por uh -huh. eso es muy importante centrar los esfuerzos en ellos... Pero esa cuarta dosis para la población general no, no no no solo nosotros los inmunólogos lo estamos diciendo, sino que también lo ha dicho la Organización Mundial de la Salud, que no lo ve para gente joven, ni para adolescentes, ni para niños, uh -huh. eh, la tercera dosis incluso. O sea, porque realmente tenemos que pensar qué queremos hacer en esta pandemia. Si lo que queremos es evitar la enfermedad grave, con las personas jóvenes con las dos dosis es suficiente uh -huh. que queremos evitar eh, contagios pues desgraciadamente estas vacunas no evitan los contagios con la variante omicron uh -huh. y por tanto aunque vacunáramos, no lograríamos evitar esos eh, esos contagios ya que eh, la variante omicron se escapa se escapa uh -huh. de la mayor parte de la, de la inmunidad que generamos y uh -huh. Eh, demasiado contagiosa, no eh, A verdade é que... Sí, sí, sí, é es que, moi contagiosa. Que, que, bueno, eu, antes de que continuar, quero felicitarla, porque que ele acabou, foi finalista do Premio Europeo as Mulleres Innovadoras, innovación que, que bueno, que... Hai que felicitarla, parabéns. É, é, eh, non solamente es porque este en Galicia, sino polo efeito do seu trabalho <risas> de investigación e, e de inmunología. Por... Quería perguntar, aproveitando a ocasión Pois Esas investigacións, dicía Falamos nunha ocasión con, con Anxo Carracedo ah, sí? Dixenos que A pena que ele tiña É que todas as, Estas vacún, vacinas Non chegaban a todo o mundo Que, que mm -hmm. a súa Teima era que Intentar que todo o mundo Pudera ter accesibilidade Sim sí. Eh, sí, es, un, el, es un amago claro, en un... Claro, eh, realmente cuando estamos hablando de una pandemia y como yo antes decía, si lo que queremos es evitar enfermedad grave mm. tenemos que llegar a todo el personal Eso. vulnerable, pero en todo el mundo. Eso. ¿no? no solo en España, sino que tenemos que, que llegar a todo el mundo. Entonces mm. el problema es que las vacunas que tenemos actuales necesitan ultracongelación. Ah. Entonces ya no es solo es una cuestión de mandar las vacunas, mm -hmm. sino cómo llevas vacunas que tienen eh. que mantenerse a 80 grados bajo cero sí. o a 20 grados bajo cero en el caso de Moderna, pues a zonas muy recónditas. Claro. Pues bueno, Claro, a lo mejor lo que hay que hacer es ayudar con la logística, sí. a lo mejor pues mandar ya le digo, no solo las vacunas, sino uh -huh. a lo mejor pues a través del ejército o de la uh -huh. Cruz Roja o de de, de eh, organismos ONGs, de forma uh -huh. que ayuden ayuden a esa logística. Uh -huh. Eso eso por una por una parte. Y y también pues, por supuesto abaratar, abaratar las vacunas. se uh -huh. habló de, de liberalizar las patentes uh -huh. eh, para que distintas empresas en el mundo pudieran crear vacunas. Uh -huh. Ahora mismo se está trabajando se está trabajando en, varios, eh, por, en varias direcciones uh -huh. una en vacunas eh, más fáciles de mantener, que pudieran estar incluso a temperatura ambiente, uh -huh. es decir mucho más estables, tanto en el tiempo en duración como en, en no necesitan una temperatura tan baja. Uh -huh. Se está trabajando también en vacunas que pudieran ser eficaces frente a muchas variantes. Uh -huh. eh, hay una hay un estudio ya en Estados Unidos eh, que lo están haciendo investigadores de, de militares y ya en fase 1 ha dado muy buenos resultados. Uh -huh. En Japón están haciendo una investigación también con una vacuna que pudiera dar una protección de mayor duración. Porque, claro, lo que estamos viendo con estas vacunas es que sí que inducen memoria inmunitaria, pero los anticuerpos decaen eh, al cabo de, de unos pocos meses. Claro, lo lógico sería tener vacunas que nos protegieran durante años. ¿no? Uh -huh, uh -huh. Entonces, bueno, ahora mismo hay investigaciones en España también, el doctor... Eh, la doctora Isabel Solá y el doctor Luisa Juárez están trabajando en vacunas eh, que puedan producir más cantidad de proteína. Uh -huh. eh, están trabajando también en RNA, pero es un RNA que que se divide. Entonces, es como que puede producir, como una fotocopiadora, puede producir muchos muchas copias iguales. Uh -huh. Y esto hace que, que seguramente, bueno, pues que la, que la vacuna tenga más eficacia. Bueno, con todo esto lo que estoy diciendo es que se está investigando. Eh, saldrán seguramente mejores vacunas que las que tenemos, uh -huh. pero tenemos que dar gracias que hemos tenido en tan solo un año unas vacunas muy eficaces, con una eficacia de más del 90% en evitar enfermedad grave. Uh -huh. Y yo creo que eso esto se lo debemos a la ciencia, ...y sobre todo a la doctora Catalín Caricó... ...que yo espero que le den el premio Nobel... ...por el extraordinario trabajo que ha estado más de 30 años intentando convencer a, a los científicos y a las empresas mm. que las vacunas de RNA tenían futuro, o sea que de, por mi parte usan un homenaje un homenaje a esta extraordinaria mujer. ya a vosted tamén, porque no, tamén foi premiada por hay pouquiño me parece que no pasado anterior, link no seu currículo me, no sei, sí, sí, me, me trabuco pero muller científica do 2000, no, do IES Valmiñor, me parece que, que foi o... Sí, gar... sí la verdad é es que en Galicia me Está, me está tratando muy bien eh, bueno. la verdad es que es para mí un, un placer que que que bueno, institutos e y, uh -huh. y también eh, asociaciones pues que que me, que me hayan premiado y que reconozcan o seu valor, mí, que reconozcan o seu valor, que que, que nós tamén os ten... reconocemos y ademais agradecémosli moitísimo que, sí. que que perder estes minutiños con Tamén outra cosa que lle quería preguntar ou polo menos que, que a mellor compartir, que hai outros científicos que lle preguntamos que m, precisamente estas investigacións yo yo chegar a elas, pois pues, dicía o doutor Carcedo decía que que, que os, os laboratorios que puderen compartir esa, esa información que, que antes estaba demasiado pechada e non moita xente que chegaba a investigacións en laboratorios eh, a nivel formal pois pues, non, non, non compartían sí. información por exemplo genética ou por exemplo uh -huh. inmunlóxica non sí. eh, Es verdad que que con esta pandemia ha habido unha generosidade. Vale. Por parte de los científicos ha mm. habido un todo saуна. También también es cierto que, que ha habido alguna información eh, que después se ha demostrado que no que cuando ya se han introducido más casos, pues a lo mejor determinados tratamientos que inicialmente parecía que iban a ser pues la panacea, ¿no? Por mm. ejemplo, la transferencia de plasma, pues plasma. luego se ha demostrado que no fue que no no es tan eficaz o algunos antivirales que mm. parecía que podían ser útiles, pero Sí que es cierto que desde el primer momento se han compartido las secuencias de los virus. Cualquier información que teníamos se ha ido transmitiendo. Yo recuerdo, uh -huh. yo estaba de presidenta de la Sociedad Española de Inmunología cuando surge la pandemia uh -huh. y hablé eh, con, eh, con el hospital Ramón y Cajal, que estaban intentando salvar a los pacientes en la UCI eh, administrándoles eh, una terapia biológica, inmediatamente se lo comuniqué a las sociedades eh, científicas de, de inmunología de todo el mundo, por lo menos uh -huh. para que supieran que, que aquí estaba haciendo esto y que se podía intentar, por lo menos sí, sí, claro. bueno, pues todo eso todo eso también lo que lo que nos ha mostrado, pues esto es la generosidad de los científicos eh, la inmunología realmente es una especialidad que es muy nueva y, y no, no no ha sido nada valorada mm. nada valorada ah. hasta hasta ahora ahora, sí, y, ahora y sí yo creo yo creo que, que sí. todos debemos conocer ese pequeño ejército que mm -hmm. tenemos con distintos soldados con distintos batallones cada uno haciendo una labor diferente trabajando todos al unísono y Y si si si esta pandemia ayuda a que a que podamos eh, seguir colaborando seguir teniendo grupos multidisciplinares porque todas las voces son necesarias todas. se necesitan epidemiólogos se necesitan virólogos, se necesitan eh matemáticos se necesitan inmunólogos eh, médicos internistas alergólogos, se necesita gente que conoce muy bien su terreno y que cada uno va a aportar. Eh, para intentar resolver eh, lo que desgraciadamente estamos sufriendo ahora. ¿no? Eh, dice en su libro que hablar de, para evitar los bulos que hay, dice, ¿cuáles son esos bulos que pueden aparecer en ciertas informaciones? Pues eh, estamos también asistiendo, igual que hay mucha información científica, También hay mucha mala información uh -huh. eh, por parte, a veces intencionada y otras veces eh, mala información simplemente. Mm. Hay algunas veces pues eh, bueno, me estoy acordándome pues de los bulos de, de beber lejía, por ejemplo, sí, sí. ¿no? Sí, sí. Eh, que surgi, surgieron al comienzo, ¿no? Como sí. que beber lejía curaba el sí. coronavirus o, o que esto era un invento sí, o sí. que esto era provocado por las farmacéuticas para vender, bueno, pues hay toda una serie de De cosas y a, a mí de, de los bulos eh, los que más me preocupan son los que al final afectan a la salud de las propias uh -huh. personas eh, eh, aquella aquella información que hace que pues una persona Eh, decida no vacunarse o que decida no uh -huh. tomar el tratamiento por ejemplo oncológico que tenga que, tomar, que, tenga que llevar eh, o que les lleve a, a tomar algo que lesione su salud, realmente debería ser primero por supuesto totalmente prohibido pero incluso eh, perseguido claro, no podemos y claro que claro. no podemos mm, aceptar de forma no. tranquila y con los brazos cruzados no. eh, entonces yo creo que para seguir o a sea, evitarlos los bulos la gente tiene que estar informada sí. y esa información yo siempre he dicho que hay que ir a las a las Fuente. bases en El ministerio, el ministerio, la Organización sí. Mundial de la Salud, eh, las agencias europeas, la Agencia Europea del Medicamento, eh, todas las eh, sociedades científicas. Mm -hmm. Fuentes fidedignas. Fue, son fuentes fidedignas claro. donde transmiten la información, ojo, que se va conociendo, que, que puede ir cambiando, pero... Como, como lo hacemos en la ciencia, como se hace todo, que vamos buscando el camino, buscando claro. el mejor tratamiento, buscando claro. el mejor diagnóstico, buscando la mejor terapia. Claro. Eh, esa es la única manera realmente de, de, poder, de poder avanzar y de poder también ir educando a la gente para sí. que sea crítica. Tenemos uh -huh. que ser críticos con las noticias uh -huh. y no creernos todo. No, Pero, no, no. Sí, sí, estas redes sociales sí. acaban perxudicando perjudicando en algunha ocasión, pois pues, o feito de por que non, non van a, a precisamente a, a, a fonte ideal, non? Que, non, non, que precisamente non, non. o que vostede dixe, ir ir a a a, a, a, a, a, a, a raíz. Claro, a veces eh, a veces son muy pocos pero a veces amplifican la voz claro, con sí. esas redes sociales porque claro. pues saben moverse por ahí no mientras sí, sí, que a sí. lo mejor por pues, los científicos o los, o los las, las agencias reguladoras normalmente no están mandando por redes sociales claro, la información. No. entonces ellos eh, es, estas personas utilizan esos huecos pues hacer daño y, para hacer daño claro, y, claro. y eso realmente pues está Es muy, muy preocupante. Yo en el libro es una de las cosas que decía. Y concretamente con el sistema inmunitario se abusa, ¿no? Hay muchos, eh, muchos anuncios que dicen esto potencia el sistema inmunitario. Y yo siempre digo, eso hay que demostrarlo. ¿Qué? Esto es como si alguien dice, esto hace crecer el pelo. Bueno, usted demuéstremelo. No. Claro. Usted demuéstremelo. Exacto. Eh, ponga mil personas que le dan esto, otras mil personas, y vamos a demostrar si verdaderamente quiere hacer sí. pelo. Pues lo mismo con el sistema inmunitario. Exactamente. Entonces hay que tener mucho cuidado. mucho sí, sí, cuidado sí, sí. también pues con todo el tema de dietas, con con productos que venden eh, que muchas veces pues, simplemente sacar, dinero a, sí, sí, sacar sí. dinero a las personas. Dona África, eh, agradecemoslle moitísimo estes minutos que nos dedicou e eh, aprendimos moitísimo de vostedes. De tanto que De, sí. de, de verdade que os nosos entes seren satisfeitos da, da súa comunicación. O galla, pois, eh, se xa premiada próximamente con ese premio europeo ás mulleres innovadoras eh, que vostede é unha das candidatas especiais. Eh, nos desexamos de todo o mellor. Pois pues nos desexamos que deseámosle que recaiga sobre ustedes. Pues nada, muchísimas muchísimas gracias a, a ustedes y bueno, esperemos que, que esta pandemia vaya sí. disminuyendo y sí. que pues, las personas que no se hayan vacunado, que no tengan las dos dosis, por favor, me gustaría insistir que lo hagan. Sí. Que lo tanto. hagan porque porque es, van a proteger su salud. Y, y van a evitar también secuelas ojo, que la COVID puede estar produciendo muchos problemas y sí. que eso que que activen a sus a sus soldados, a sus <risa> linfocitos y a sus anticuerpos claro para, que... para que estén preparados para la batalla bien. Pues agradecer yo muchísimo Don África que, que estuviera con nosotros estos minutos que bueno, eh, incomodámoslo a un chisquiño pero que para nosotros se fue un placer y una honra. Muy bien, pues muchas gracias Muy, Hasta otro momento Don África. Hasta luego, hasta luego. Hasta luego. Bueno, vamos a despedila o con o música, peito. non? Sí despedimos con algo de música Venga. Que vena merece No inicio dos tempos Foron as mans estralando sobre o peito Unha réplica dos latexos ou das chubias Quen sabe se si un aviso ante o perigo Tamén o eco que agarda nas caracochas de todos os bosques O son é a sombra dun prato de bronce na Mesopotamia Pero volvamos ao mesmo día da creación. Un segundo Ezequiel, hai pandeiros na escena. Unha muller ergue na man un disco solar, unha peneira cega. E velaí que algo treme, se estremece. E o son. Ábrese paso no mundo. a riga ben, tensa la pel sobre un arco e as palabras nas coplas, atacar den na palma da man, vólvensen homenaxe e pedra do raio e arca de Noé, multiplican os peixes de os significados, celebran casamentos, se scintilan, reclaman compañeiras para o canto. Soben río arriba polos vasos sanguíneos e aínda varan nas penas, pero reteñen. Cantan. Este ano de ameis, es que se Calquera delas Erguen a mano un disco solar Unha peneira cega O bordo serrado das ferreñas Marca a pedra de basalto do tempo Os seus toques Labran un código ou unha paisaxe De modo que algo treme Se estremece E tocar, cantar, bailar